nosotros y lo quiero decir con profundo orgullo como persona trans como activista como funcionaria estoy profundamente orgullosa de lo que hacemos como, como país como sociedad como fuerza política de realmente abrazar la, la apuesta para romper esa desigualdad la puesta de nuestra democracia yo creo que ahí ahí se juega, un eco de la democracia en Latinoamérica fundamental para, para, para poder situar nuestras luchas sociales, territoriales y a nuestros movimientos. La única verdad es la realidad. Y yo estoy orgullosa y me vuelvo a comprometer a trabajar para que se sigan ampliando puestos laborales de todos nuestros compañeros y así, por supuesto, contar otras historias y otro futuro. Gracias.